Y hola Martín ¿Cómo montesano José Montesano, Matías Matía Traversa, Fabián Pérez te saludamos cómo anda todo bien y, y conociste a los tres eh sí, sí, me pusieron una compañía complicada. Pero pero los lo, lo viste jugar, sí, sí, pues. sí. sí, sí, sí, sí, sí, No, no, eh, en, su auge poco, pero claro. obviamente que los vi, lo vi. Claro, ¿verdad? digamos, digamos que Martino Simani es mucho más joven que nosotros, muchachos, si no lo estamos liquidando. <risa> eh, pero estamos hablando de gente, gente histórica. Claro, son históricos. Son eh, históricos, son históricos. Si no vi, no lo vi en el momento, capaz vi algún video, y pero lo vi jugar seguro, seguro. Sí. ¿Y con quién te identificás? Más allá de que es otro deporte y difícil, difícil, viste que el fútbol es distinto, es distinto, eh la verdad no, aparte, aparte es como que uno se siente más, más apegado con lo con la figura del básquet, no, no, uh -huh. no, no tanto con la, con la de fútbol, mirá, pero mirá fútbol, ¿sí? sí, sí miro fútbol, sí obviamente ahora esta selección que tenemos ahora eh hace a todo el mundo identificarse, yo Ahí sí, viste, como que, que uno se se prende más con toda la selección y todo, porque uh -huh. creo que el país entero está prendido con ello. Pero generalmente yo era más de fijarme en los equipos bastos. ¿Hinchade en el fútbol? ¿Cómo? ¿Hinchade en el fútbol? ya de nacional, nacional? No, tuve un, un mal día ayer. Uh -huh. somos, general, somos nacional, somos <risas> nacional. Sufrí mayor, sufrí mayor. Tuve <risas> un, un día complicado. ¿Hubo Peñarol? No. Sí, Naciona también Sí, ¿perdí? No? Sí, 2-1 uh -huh. De local, Un buen día para hablar de fútbol ¿Con Libertad? Bueno Sí, sí, Mira, sí, sí Como sí, está, está José con el... Ya sabés todo eh, sí, te sí, te estás sí, estás eso. El equipo de Burruchucha Es complicado Libertad Los últimos años Y no, íbamos 1-0 arriba 2-1 do atrás Con uh -huh. día, bravo, día Bravo Así que A meternos en el básquet Ah, pero con, con, con Godoy Cruz Eso te... te casi sí, que te sí, hace no, una caricia pero, pero por arriba visitante uh -huh, es verdad así que no, no es es pero bueno va vale. bueno y hoy hoy es clave ¿no? hoy es, digo es clave por momentos no por definición se entiende oso no no si sí, sin duda si sí, si sí. no se sí, entendible perfectamente digo nosotros lo vimos la verdad que a ser un partido importante de la temporada no porque para salir de un pozo eh, siempre es importante juntarse con todo y tomar el partido como una final, ¿no?, para el, el partido que tenés adelante, no podrás mirar mucho más para adelante o mirar para atrás, así que va a ser importante la concentración que no Formosa la verdad que viene muy bien, uh -huh. stretch muy muy bueno de juego y individuales de los jugadores, así que vamos a hacer un lindo partido. ¿Sintieron el espacio factura a la sudamericana también? En tu sí, caso, en el de Guadalajara. Sí, le, le podemos adjudicar un montón de cosas, pero me parece que cuando estás en un momento así complicado lo mejor es enfocarte en el presente, ahora estamos todo bien, recuperados, la verdad que el partido de ayer digo, el partido del, del miércoles, se, se se siente como que fue ayer, pero el partido del miércoles estábamos todos, así que, que la verdad que para adelante ahora y estos, estos son los partidos lindos, las partes de la temporada linda para, para compir con un grupo no, con un grupo que las cosas van bien, así que los momentos difíciles cuando más más te gusta, más te gusta enfrentar enfrentar los desafíos. Estamos viendo con Martino Simani, eh, de excelente temporada en, en, en obras sanitarias, tuvo un muy buen torneo preolímpico, eh, fue uno de los jugadores que mejor jugó para la selección uruguaya, después una contractura lo tuvo a, a mal traer, pero con mucho corazón, con mucho carácter, como nos tiene acostumbrado, se sobrepuso. Campeón de la Liga sudamericana con con sanitarias y hoy peleándolo por una primera colocación eh y la pregunta apunta venimos este haciendo análisis de aquellos equipos que tienen mayor cantidad de partidos no este como tiene que llegar física y mentalmente preparado un equipo para enfrentar la parte esta del campeonato como obras peleándole a libertad peñarón que está puntero este la condición de número uno Habiendo jugado en la Liga Sudamericana Por delante La Liga de las Américas En el medio del torneo De torneo Interrigas Son un montón De partidos ¿Cómo se lo ¿Cómo se plantea? ¿Cómo se pone Un jugador En su cabeza Tanta competencia Importante Con tantos equipos Importantes Por delante ¿No? Bueno, mira La verdad que Que personalmente Como lo trato De aclarar yo Es eh, tratando De cuidarme En el día a día Digo, si Me parece que Quizás Si nosotros No se deja llenar la cabeza con, con, con fechas y con partidos y con equipos. Creo que ahí donde donde empezás a tratar de inconscientemente cuidarte un poco para, para lo que viene y aflojas en el día a día y te encuentras en situaciones como esta, me parece. Eh, mejor me parece tratar de cuidarte lo mejor posible en el descanso, en la preparación, en los entrenamientos y y tratar de jugar cada partido como, como si fuera el último quizás a veces te pasa factura por cansancio pero sabes te vas a ser tranquilo de que, de que el funcionamiento del equipo es el máximo que puedas dar en este momento, hay, hay un ah, entrenamiento invisible que es tan importante como el entrenamiento del día a día y sí yo que sé me parece sí, lógico que si, si vas a comer bien, si vas a descansar las horas apropiadas, vas a hacer lo que necesitas para cuidar tu cuerpo o tener golpe el mantenerte haciendo lo que pesa, son cosas que ayudan, ¿viste? Ayudan. Más menos, la fecha que tenemos ahora, creo que son 14 partidos en 25 días, una cosa así, me mm. parece que es, la, que es la lo que tenemos nosotros ahora por delante. Exactamente. Que, que el medio, no internacionales, si no dormís bien y te cuida bien y mantenés el cuerpo un poco activo, eh, la, la, la verdad que te termina pasando factura por más ganas que le quiera poner. Así que, bueno, tenemos una ventaja que el equipo es un equipo largo, que participamos nueve días de cada partido, y eso eso nos ayuda a descansar en las prácticas, en, en, en los partidos también. Así que no, nuestra, nuestra parte, más allá de la de julio, de la preparación y la de tenernos listos va a ser el tema del descanso y pro, pro, eh, actuar profesionalmente, que es lo que nos lleva a tratar de dar lo mejor. Después, si se puede o no se puede, o la exigencia es mucha, se verá en la cancha. pero por lo menos no a la mejor chance, ¿no? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo actúa el hecho de perder cuatro partidos que ahora no lo perdió en todo el campeonato en forma así eh, consecutiva, ¿no? Si bien en el medio tuvo lo de la Liga Sudamericana. ¿cómo, ¿Cómo actúa esto en el grupo? ¿Cómo actúa en la cabeza? ¿Cómo estuvo Julio? ¿Cómo estuvo el cuerpo técnico? Tranquilo, tranquilo. Me parece que son, uno va viviendo las cosas, por lo menos nosotros lo ganamos en el grupo ahora desafíos no, son desafíos nuevos que se te van presentando, la sudamericana, las fechas, las lesiones, son desafíos que uno tiene que ir viviendo y pensar de que las ligas y las torneos son ideales digo no, no existen, no existen de ninguna manera en ningún lado. Y así como han ganado campeonatos equipos que está terminando abajo, no todo el mundo, no todo el mundo que termina con el uno no gane los campeonatos, ni mucho menos, entonces tranquilo, a tratando de que sea una experiencia que nos sirva y de no no tratar de, de apuntar al otro, para para cada las cosas, sino tra cada uno trata de hacer su, su trabajo lo mejor posible y saber que estamos que estamos dejando todo en una situación complicada, entonces con tranquilidad de que de que con el laburo la cosa va a salir. Martín, imagino que también lo, lo lo de la liga pasada a este grupo le jugó como como como experiencia, ¿no? A esta altura no hace falta tampoco para los playoffs. Digo esto, imagino que ustedes lo han tomado y que les eh que le sirve para para mejorar en rendimiento todo individual y grupal par fundamentalmente porque es un grupo que está está muy bueno, de este grupo también sí, sí, no, en realidad no tratamos de remarcar mucho en eso porque ha sido una temporada muy para arriba la verdad claro. si no nos sacamos nos sacamos estos últimos dos, para dos tres partidos que también un poco con el tema de las elecciones ha sido bravo uh -huh. eh no no no hemos tenido situaciones parecidas entonces no tampoco al ser un grupo con tantos con tantos chicos nuevos también eh, tantos jugadores nuevos diferentes extranjeros jugadores del banco nuevo también digo no vamos a traer una experiencia negativa pasada para tratar de meterse el acte del grupo por más que el ambiente se comente ellos saben lo que pasó nosotros sabemos lo que pasó cuando vemos situaciones de que, que, que nos pueden llevar a algo a algo parecido lo tratamos de apuntar pero pero no concentrarnos en eso porque las experiencias son nuevas y la verdad que el, el grupo marcado tiene más madurez que eso uh -huh. quizás hacen eso hay momentos que copasan o perdés un partido, o perdés dos, y ya el ambiente empieza a marcar lo que pasó el año pasado, pero sí. no con nosotros así sí. que entre nosotros, nosotros tengamos la cabeza tranquila que estamos haciendo la cosa bien eh lo demás en el pasado mhm uh -huh. sí, está bueno lo que decís yo yo te lo pregunto también más que nada como como aquella situación que fue negativa Eh, o en una etapa de definición de de algo negativo también pueden transformarlo en positivo no, no, no, se entiende no, no, no. eh, eh sí, digo sí, sí. muchachos o perdimos cuatro eh, motivación claro claro este perdimos cuatro no es que perdimos un torneo la liga no no eh no dramatizar más de lo que son cuatro derrotas consecutivas para un equipo que había tenido hasta hace muy poco seis o no no, ponerlo ponerlo, ponerlo en, en su lugar, amigo. So, uh -huh. Perder un partido te duele siempre. Perder dos te duele y perder ¿Qué? tres te duele. Pero poner la situación, mirar la tabla, ver dónde estábamos parados todavía... Eh, ver que el funcionamiento del equipo de los jugadores que tenemos y, y, y los jugadores sab sabemos de que la temporada pasa en situaciones como esta claro. no todos todo vivimos eh, temporadas y creo que pocos hemos vivido temporadas como esta, como la que estamos viviendo ahora en diferentes equipos hemos tenido suerte capaz, de vivir alguna parecida pero no es algo que se le da a los jugadores todos los días, entonces a seguirla disfrutando, uh -huh. tratar de aprender de esto y sigo adelante y ya está Martín Fabi, estás ahí, Sí, sí. Estoy acá, atentamente Hemos hablado de, de infraestructura. Venimos hablando, lo, lo habrá seguido en distintos medios, se habla mucho, se se ve mucho este eh, lo que ha hecho, bueno, lo que eh lo que hace obra con esta posibilidad de traslado del estadio, eh, lo que hace Libertad es un Charles, este viniendo de de la selección que siempre tienen tanto drama, tan ¿Cómo la ven, en cuanto a ese tema? En cuanto a lo estructural eh, desde su lugar, nosotros decimos eh, la mayoría de los cambios en realidad van a beneficiar a los equipos, que los estadios tengan aire acondicionado, los espectadores. Sí. Sí. Digo le eh, a mí me parece que digo, la verdad yéndolo de la Liga Uruguaya obviamente la infraestructura aquí está mejor no digo son equipos con mayor potencial económico con mayor potencial estructural y a mí me parece que es una liga buena creo que eh, creo que están haciendo un montón de cosas para mejorarse porque el general ¿se, se juega las, las estrellas por un espectáculo de altísimo nivel, o sea, altísimo nivel. y en la liga sudamericana nosotros la verdad tuve, la que ahora tuve la mala suerte de primer día con la, la lluvia sí estuvo organizada, parece que estuvo excelente. Entonces, digo, me parece que, hay, que hay, hay buenos ejemplos para tomar, y por supuesto, ya no más que decir que lo que está haciendo en pues, María Blanca, que es excelente. Me parece que hay una buena infraestructura, lógicamente, que me parece que hay que involucrar más a la gente, eso sí. Uh -huh. Pero bueno, eso de a poco, ¿no? Como, como ha sido talía, que, que ha tenido mucho tiempo y ha empezado a capturar gente de a poco eh es lo que es lo que falta, es uh -huh. lo que falta seguir enganchando pero creo que hay muchos equipos por ese camino y a mí me parece ese muy bueno a mí me parece que es una línea que está que está muy bien que está trabajando para el futuro y, y quizás algunos detalles sí se puede se puede tratar de mejorar uh -huh. pero me parece que se está por un buen camino, ah, bueno desearle lo mejor para lo que viene, este una noche con un partido este difícil, duro como todos los partidos de liga nacional después Eh, ya están a fecha del torneo de Interligas, ya está, saben cuándo van a jugar la Liga de las Américas, así que a seguir cuidándose y, y, y a seguir jugando en el nivel que está, porque Martín está jugando una gran temporada, una gran temporada, uh -huh, es eh, una gran temporada eh, y, y sinceramente, bueno, eso le hace muy bien a su equipo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Juan, eh, por las palabras, muchísimas gracias por, por invitarme otra vez, y cuando viene a la sopera. Abrazoso, cuídate. No, abrazo.